Fundamentalmente, eh, tomar este tiempo para, para salir a escuchar conversar, ver la, la situación, creo que es un momento donde hay que estar cerca y atento a lo que está pasando porque es, evidentemente es una situación difícil que, que bueno, que los rosarinos lamentablemente tenemos experiencia en crisis pero que, pero que siempre requiere estar más atento Tuvimos ahora, volvemos a visitar la hucha en en, en Ahí, realmente hay toda una un trabajo fuerte para hacer, digamos, en, en relación a incluso a algunos proyectos que se están gestionando para, para urbanizar. Pero todos los días elegimos un distrito y tratamos de recorrer todo un espinal de organizaciones, de, de medios barriales, de clubes. Lo que yo siempre denomino la cadena de la solidaridad que, uh -huh. que la ciudad tiene, ¿no? afianzada en sus propias organizaciones en el territorio. Y hacerlo también con, con más tiempo que, que habitualmente... Claro. En, en otra etapa del año uno tiene. Salió un informe, Pablo, del de Observatorio de la Deuda Social de la UCA, donde daba cuenta que los más pequeños tenemos un índice cerca del 47,8% de niños pobres y un tercio de esos chicos que están eh, asistiendo a los comedores eh, comunitarios y a los comedores escolares, eh, accediendo a su plato de comida diario. Es algo que se va profundizando. Eh, por estos días y por estos tiempos, eh, eh, decías recién la importancia de la solidaridad y de los clubes eh, barriales y de las organizaciones, ¿qué te van comentando estas instituciones eh, a vos o qué vas recogiendo de estas instituciones? No, bueno, lo más notorio es eso, ¿no? el aumento de la demanda eh, social, porque evidentemente, y yo creo que es lo que más atento va a haber que estar en el tiempo que viene, siempre se discute sobre los números macro de la economía, etcétera, Pero después la el impacto social que tiene siempre llega un tiempito después y cuando llega mucho más duro de lo que de lo que se calculó ¿no? entonces creo que los pisos de asistencia hay que levantarlos ¿no? estamos viendo ahora una discusión sobre no se actualizan las cifras de los, de los montos que se envían para los comedores más bien me animaría a decir que hay que hacer todo lo contrario, hay que reforzarlo más que nunca porque la demanda aumentó lo vemos también en el sistema de salud tenemos cada vez más carpetas evidentemente en una situación de deterioro del empleo, más, más también lo que todos sabemos, que la gente va va eligiendo siempre en el lado de la mayor necesidad, va dejando de lado otras cosas y se concentra en lo que permite sobrevivir ¿no? en lo alimentario, en los chicos, en el cuidado de la salud de los chicos yo, es lo que veo más, cuando uno mira en Argentina la inflación todos marcan el que es muy alto pero cuando mirás la de alimentos es mucho más alto, claro Y, y bueno, obviamente eso tiene que causar una preocupación porque a veces se miden los índices incluso el de pobreza sobre factores generales pero cuando uno pone un poquito más la mirada específica hay cuestiones peores ¿no? y ni hablar de que de tratar de evitar que se paralice la construcción y las actividades informales porque es un circuito económico que, que todos sabemos es el que eh, da impulso, día a día digamos. da impulso y que en el contexto de la Argentina que tiene una gran parte de su economía más informalizada, bueno, en los sectores populares es lo que más se siente ¿no? de deterioro en, en, en las obras sociales en, en la estructura de, de, de asistencia a la gente? ¿También hace que se vuelque es algunas personas al, al sistema público? Sí, creo que es una combinación entre el empleo que evidentemente gente que pierde el empleo y por tanto pierde la cobertura y, y la situación que a veces se da Eh, con lo que decís vos ¿no? que a lo mejor los niveles de cobertura también se deterioran y bueno, en definitiva esa es de quizás sea el, la ventaja que tengamos en Rosario de tener un sistema público bastante fuerte pero bueno, también estamos encima en una época del año de alta demanda y bueno, creo que eso eh, complica también ¿no? yo, digamos, me parece que que siempre uno recuerda otras crisis digamos, no, no, no, por supuesto nadie desea que se vuelva a dar pero sí a lo mejor tomar la lección de cómo fue que Rosario salió de eso, digamos, por lo menos pudo levantar cabeza y siempre estuvo basado en eso, ¿no? En las cadenas de solidaridad de los comedores, en las organizaciones sociales barriales. En su momento me acuerdo de los clubes, en el momento de Trueque, en, en, en otros momentos de digamos de, de generación de ferias, de emprendimientos sociales, de la economía social. Creo que hoy más que nunca hay que poner todas las energías en reforzar esas cadenas, porque son las que permiten, digamos, a la gente resistir y permite hacerlo también con un, un grado de autonomía, no, no cayendo en la vieja política clientelar, digamos. De, Vos mencionás otras crisis, pero sin embargo, en estas últimas semanas hemos visto el cierre de, de, de comercios, panaderías específicamente, que son históricas, fueron históricas sí. en la ciudad y que... Eh, siguieron en pie en otras crisis pero sin embargo en estas se las llevó a yo en esta recorrida trato de ir mucho a los centros comerciales uh -huh. barriales, también ayer estuvimos en, en Mendoza y Solís con la gente del centro comercial de Mendoza en barrio Belgrano y ellos me decían que hay un 15% de locales vacíos hace un par de años eso era todo lo contrario sí. digamos, y que la tendencia es bastante negativa y como decís vos, digamos, después hay, porque siempre cuando se da esta discusión algunos te dicen, bueno pero en realidad ya venía Sí, si vos tomás un caso, el caso puede tener matiz, cuando ya tenés muchos, y le, claramente en la Argentina el tema de la industria panadera, cuando uno ve el valor del trigo, la situación que se da, la no regulación de la retención en el aspecto del trigo, más el costo del pan, los propios industriales panaderos están planteando que es insostenible, digamos, ¿no? porque no, obviamente la gente tampoco va a poder pagar cualquier precio. Y, y creo que por eso te decía que cuando uno hay que poner un poco más la mirada en el tema de los alimentos hacer más segmentada que los índices generales porque empiezan a aparecer estas cosas ¿no? eh, Pablo, eh, en la semana pasada o días atrás hubo una normativa que generó si se quiere polémica que era el tema de la reducción de la tasa eh del gas, del gas. Eh, justamente el, los pequeños y medianos comerciantes los almaceneros eh, estaban llevando a cabo en los últimos meses fuertes reclamos respecto a los tarifazos eh, ¿cuál fue el posicionamiento de ustedes? Eh, ¿qué crees aporta sirven esas medidas? ¿son ah, variativos? Bueno, nosotros lo acompañamos porque era una trampa de algún modo lo, el propio PRO proponía que le quitemos a la factura del gas los impuestos municipales la verdad que en materia de gas eso era posible de hacer uh -huh es alrededor de todo el 2019, se ha generado una sobreexpectativa con el tema que lamentablemente no, no se va a reflejar porque cuando el camino que, que se ha emprendido, que es liberar las tarifas en función también de su dolarización, bueno, hablar de ese porcentaje va a ser ridículo, ¿no? Eh, en, acordate en agosto septiembre lo que va a suceder con los servicios en la Argentina. So, eh, entonces, bueno, creo que era una maniobra de... ...de intentar ponerte de lado si te oponías o no te oponías... ...bueno, nosotros votamos a favor... ...el, el resto de la oposición se abstuvo... ...nadie se va a oponer a algo que puede significar una mejora... ...para un usuario... ...pero que resulta bastante hipócrita... ...en relación a lo que va a venir... ...en, en materia de aumentos... ...que uno lo ve los combustibles ya, fíjate que... Eh, ...en la política de liberarlos... ...en la última semana estamos entre el 6 y el 10%... Sí. ...y el atraso en relación a lo que se dice... ...es como del 30 más ahí decimos cuánto va a ir la nafta hoy está la nafta especial en 38 40, 37 y pico bueno, entonces creo que bueno, uno en eso tiene que, que, que ser digamos también muy claro con la sociedad en relación a dónde está el problema de la Argentina hoy está viendo es cierto que anteriormente hubo durante mucho tiempo un sostenimiento de una situación bastante irracional en materia del precio de los, de los servicios, de las tarifas Esto como siempre es el otro extremo Al recontra extremo claro. ¿eh? Porque pasas de... Primero porque estamos asegurando un precio Del barril del pozo Que es altísimo y que está dolarizado Segundo porque tampoco en, Porque se han eliminado las retenciones A la minería y también relacionada A esa producción Y tercero porque encima se ha liberado el precio Para que acompañe ese valor Entonces la combinación es Yo recorriendo los clubes Hoy o comercio, hoy se paga más de servicios que de alquiler claro. eh, es una cosa que se ha establecido en el último tiempo salen más caro eh, el, el costo de los servicios que el alquiler de los locales una cosa que por supuesto era imposible de pensar antes ¿y cómo haces para justamente trasladar eh, esta cuestión a, a lo, al vecino a la vecina? Eh, teniendo en cuenta que si nos vamos al año pasado en, el, en las elecciones del 2017 de medio término la fuerza del PRO fue hegemónica acá en la ciudad de Rosario y son, si se quieren, los responsables, como bien vos lo decías, los que están direccionando la, la política macro y que pega eh, en el día a día, digamos, cómo, cómo tratar de revertir. Yo primero hago una... Siempre me gusta, me gusta empezar por la autocrítica de lo nuestro, ¿no? Me uh -huh. parece que cuando vos después de un proyecto de mucho tiempo en un lugar no sos capaz de generar expectativas hacia el futuro más sólida, de mostrar caminos nuevos, equipos nuevos de renovar las expectativas claramente la sociedad llega a un punto que dice, bueno, quiero buscar otra cosa, creo que eso más se fue instalando durante mucho tiempo el PRO fue bastante inteligente durante mucho tiempo, primero con figuras más populares, porque también tuvo que ver ese efecto ¿no? de, de atravesar distintos sectores de la sociedad a partir de la popularidad de algunas figuras y luego bueno, con una suerte de instalación de una marca también creo que las cosas hoy empiezan a estar más claras ¿no? que aquel que tuviera una expectativa sobre esto, sobre todo muchos sectores populares hoy me parece que pueden ver en el país el ejemplo de lo que sucedería si encima eso pasara en la provincia o en, o en la ciudad me parece que mmm, hoy hay un momento para sentarse a discutir y, y en el mano a mano trabajar bueno, todo lo que se prometía yo siempre digo, esas consignas que eran tan efectivas ¿no? haciendo lo que hay que hacer Bueno, eso parecía bárbaro. <ríe> bueno, ahí tenés. Es lo que hay que hacer para quién. Eh, creo que hubo todo un aprovechamiento de un espíritu de mucha gente que, que estaba buscando alternativa y que dijo, bueno, a lo mejor es por acá. Me parece que claramente por ahí no es. Y, y bueno, y... ahora habrá que nosotros también... Yo siempre digo, el, vos nunca vas a ganarle a proyectos tan fuertes de los mediáticos sin la cercanía. Uh -huh. Porque en, en la cancha de ellos no les vas a ganar. Entonces creo que también es un momento para que todos nosotros entendamos que hay que ponerle mucho pie y barro a esto porque si no, bueno, es como que son especialistas en cerca de las elecciones, crearte clima y, y mucha gente en, en ese clima cae. No veo, sinceramente, tampoco, bueno, vos lo ves hoy, ¿no? Están casi escondidos porque obviamente también la situación que se da es que ¿Cómo vas a explicar esto? ¿Qué, ¿Qué le podés explicar a la gente? ¿Cómo podés explicar un recorte de una partida de un comedor de una escuela? Sí, no. Eh, Muy difícil. ¿Cómo no? podés explicar que le recorten al comedor San Cayetano? Tenés que no tener idea de lo que es la ciudad de Rosario, que también pasa. Yo me acuerdo cuando fue el debate y discutíamos, en un momento daban ejemplo de obras que eran en Bayborria, ni siquiera eran, eran acá. Bueno, eh, decía un error. No, después, después te vas a dar cuenta que no es esta. No, no tienen idea de cuáles son las instituciones, cuál es la historia que tienen. Uh -huh. no, digo lo mismo. Decir cortarle la partida al comer San Cayetano, no es solo la gravedad que tiene cortarle la partida a un comer es no tener ni idea de lo que pasó en esta ciudad, de lo que fue en el 2001, de la lucha de algunos sectores. Bueno, creo que eso, la sociedad, digamos, hay que mano a mano tratar de ir debatiéndolo y no tengo duda de que el panorama va a ser distinto. Y de esto se trata un poco esta plataforma, creo, que, que estás instalando, que estás lanzando, si se quiere que la venís desarrollando. Sí, pues yo creo también que la, la política tiene un desafío hoy, que también es entender que en algunas cosas la sociedad cambió positivamente, es mucho más horizontal, está mucho más ligada a la movilización a causas, que a lo mejor a relatos generales. Eh, no, me, no me parece mejor ejemplo que el el debate hoy sobre el rol de la mujer en la claro. política, bueno, me parece que hay toda una revolución transversal, subterránea, que emergió, que, que emergió hace mucho tiempo, pero que emergió probablemente en el debate público, a partir del debate sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y, y hoy la sociedad funciona así, más explosiva, uh -huh. eh, probablemente más imprevista, y creo que nosotros, todas nuestras estructuras partidarias estaban más pensadas en lógicas verticales en un liderazgo en, en, en seguir un proyecto en, en tratar de traer todo el mundo a que te acompañe en lo que vos crees y no tanto vos tener algo que te permite eh, captar, capturar esos nuevos liderazgos sociales, esas nuevas causas y bueno ese es el intento que hacemos, muy modesto no somos los únicos, eso lo está discutiendo el mundo, pero nos parece que en la ciudad hay un espacio para, para pensar algo así mirá, nosotros todos los jueves En, en nuestro local, en ¿eh? 9 de julio 1826, invitamos a dos rosarinos o rosarinas a que nos den su visión sobre la ciudad y sobre su y cuenten su vida, ¿no? uh -huh. Y es un ejercicio que hacemos todos los jueves. Ayer estuvimos una chica Natalia Felman que construyó un edificio sustentable y vino Víctor Uso, que es el cerrajero astrónomo que tuvo el privilegio, único, una mil millones, de ver el nacimiento de una estrella. Fue probablemente pocos símbolos hayan más lindo que él, ¿no? De cómo ha cambiado todo. Es como. Eh, también. Y cómo el hecho de que él lo vio a, a los minutos era una noticia mundial. Todo el mundo se enteró que un cerrajero. Bueno, es un signo de los tiempos y también es un signo de que más allá de toda la revolución.. era él. Y entonces vino Víctor con su mujer, nos contó su historia. Creo que eso es algo que que probablemente, bueno, más allá de darle una distinción, yo la política lo, no, no, no, no tiene, digamos, a veces la sensibilidad de capturar eso. Bueno, es lo que estamos intentando, como muchos otros, eh, es lo que estamos intentando con Creo. Y de acá a lo que queda, digamos, este año, y pensando ya en el 2019, estás con intenciones, fu fuiste candidato en el 2015, no te dio en la interna, pero después acompañaste al proceso de Mónica Fey. ¿La idea es continuar dentro del Frente Progresista y trabajar desde ahí, impulsar desde ese espacio? ¿Cómo, cómo estás viendo, cómo te posicionás de cara a lo que va a ser el 2019? Sí, si tenés la intención sí, de... Sí, yo me voy a presentar, tengo la intención de presentarme, uh -huh. también un poco de tomarte esta recorrida no en campaña, también es una manera de medir si, si uno puede en esto lograr digamos, apoyos y, y gente que lo vea con entusiasmo y preparar equipos nuevos y sumar gente nueva creo también que el Frente así como está eh, no va creo que nosotros tenemos que repensarlo ampliarlo, ampliarlo en términos políticos, coincidiendo con otras fuerzas pero también ampliarlo en términos sociales me parece que una potencia que tuvo el Frente en sus sucesivas gestiones era siempre abrir la mirada renovar, con el tiempo se fue como cerrando sobre sí mismo y encerrado en conflictos internos, en en conflicto uh -huh. entre líderes, me parece que eso, ya tuvimos también bastante prueba de que hace mucho tiempo la gente nos viene diciendo eso no. Entonces, bueno, siempre una apuesta, siempre lo he hecho por apostar al, al debate interno. Yo me acuerdo cuando nosotros estábamos en la coalición cívica y la coalición se fue a cambiar mucha gente decía, pero ¿cómo no aprovechás y sos candidato por ese espacio y por ahí ganarías? Bueno, lamentablemente, viste, a veces se ve la política con un grado de pragmatismo. Eso dijimos, no, el espacio es acá ahora acá hay que discutir cambios evidentemente bueno, podés considerarte progresista de avanzada y no pensar en nuevos actores en, en nuevos proyectos no abrirte, no pensar en coincidir con otras fuerzas, en hacer acuerdos más amplios eso no, no es incoherente digamos. y creo que a veces lo, el tiempo en el poder genera eso ¿no? creer que en definitiva vos con el manejo de la estructura del poder siempre te va a alcanzar. Y en eso yo creo que hay que generar un cambio más, más fuerte dentro del frente y es lo que vamos a también tratar de hacer. Decís que con lo que es la alianza Cambiemos no es, que es por otro lado, entonces se puede decir que estás un poco más cerca de esa iniciativa por ahí que lanzó Ciudad Futura, de esa gran semifinal, de, de ser, eh, o por lo menos de de poner, si se quiere, un freno, teniendo en cuenta el avance que viene teniendo el PRO en los últimos años en la ciudad, en su posicionamiento y en el reconocimiento de, de los vecinos que le dan su respaldo con el voto. Sí, nosotros conversamos mucho con, con Juan y con Karen y con Ciudad Futura. Tengo un matiz, no mío, creo que los tenemos todos. Yo no sé si tampoco funciona el esquema de decir bueno, es un problema de sumar, de constituir una alianza que sume Eh, distintas fuerzas o distintos sellos en el sentido más respetuoso de participación. Sí. O sea, me parece que si nos concentramos en la táctica vamos a tener un problema. Porque yo no creo que hoy... Eh, digamos, a mí me parece que mucha gente tiene claro que no tiene que la ciudad caer en manos del pro, pero me parece que el camino no es solamente, al menos. Eh, acumular desde la política. Parece por ahí hay, hay mecanismos que permitan mantener en la diversidad, pensar en algún ballotage pensar en algún escenario, o usar la primaria como un escenario donde vos puedas establecerlo. Eh, pero me parece interesante la propuesta, eh, de hecho venimos conversando, en la idea también de empezar a hacer actividades donde discutamos temas, donde encontremos acuerdos donde le demos sustancia a eso, porque digo, si queda solo como un, como decías vos, como una, vaya, que está buena la explicación gráfica de una semifinal, pero digo, si queda solo en términos futboleros, temo que por el contrario tenga, terminamos fortaleciendo lo que queremos evitar. Exacto. Pablo, eh, ¿cómo sigue tu agenda? ¿Seguís por la zona oeste? Vamos vi... ahora sí al, al, al comedor de Ucha, después al mediodía tenemos un grupo de investigadores rosarinos que, que los vamos a distinguir, gente muy joven que... Eh, que ha logrado algunas eh, investigaciones biotecnológicas que, de trascendencia en materia de salud. Entonces me voy a reunir con ellos y, y bueno, sí, después seguiremos recorriendo y voy a seguir, yo ahora, la semana que viene hay cuatro días que no estoy, pues me acuerdo con la familia, pues si no te matan, <ríe> son los nenes. Y después vuelvo y, y seguimos todo, um, nos tomamos, bueno, todo este periodo de receso, o sea, las dos o tres semanas más de julio, para dedicarnos ex exclusivamente a eso. Llevamos... Arrancamos el martes y, y todos los días hicimos lo mismo, un centro comercial, un club, un centro comunitario, un grupo de organización barrial. Uh -huh. Escuchar un poco todo el amplio espectro de la ciudad por distrito, y bueno, ahora vamos a seguir en el oeste y también el 23. Eh, tenemos toda una agenda en el oeste también y esa es un poco la, la idea. Digamos, tampoco eso no te hace un gran anuncio, porque eso no, no digamos, debiera ser lo natural, pero sí la riqueza que te da hacerlo, que eso sí es sí. importante de transmitir. ¿Y los sábados? tirando magia en las canchas del club universitario yo ahí tengo a veces la vida te te hace, yo jugué toda mi vida el básquet chico, nunca fui tampoco un deportista muy destacado, pero fui consecuente, jugué muchos ahí. Y, y ahora mi hijo está en pre viste que te genera todo así que bueno, el básquet tiene la gran ventaja de lo barrial, yo, hay pocos deportes que tengan una red tan extendida entonces eh, tengo la oportunidad todos los sábados acompañando a mi hijo de De de estar ahí. y eso es fijo, sábado sea, la mañana es sagrado para, para el ahí. SEBA así así que, bueno. Pablo, gracias, gracias por, por este eh, minuto Sabes que estamos cumpliendo 30, 30 años estamos charlando en agosto así que bueno, ya vamos a seguro esperamos sí, claro que festejar el 20 sí. de agosto así que bueno Pablo, claro que eh, sí. te agradecemos por esta visita y suerte en este recorrido y en esta esta visita a los distintos puntos de la ciudad, llevando por ahí un poco un mensaje, si uh -huh. se quiere, de, de esperanza y de, de propuesta de, de cambios para, para bien para nuestra comunidad. Muchísimas gracias a ustedes, Alcantar, gracias por el espacio.